Y vamos rápido al primer tema, el Grupo Ni Locos. Apaga la tele para Fabio y sus hijes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sean todos y todas bienvenidos al Ritmo Loco de Ni Locos. Apaga la tele, apaga, apaga la tele, apaga, apaga la televisión.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 En el patio, vamos a bailar un poco con un pico de ni locos Apaga la tele, apaga, apagar las tele, apagar, apagar las televisión Juegue con ellos, te proporcionará un mundo mejor, lleno de alegría y felicidad. Apagar la tele, apagar, apagar la tele, apagar, apagar la televisión. Oh, oh, oh. podemos hacer teatro, nos ponemos al vestuario, cada uno un personaje, ¿qué tal me quedaste traje? Es mejor hacer deporte, usa toda tu energía, y hay que quedar como una momia con la tele. Apaga, apaga la tele, apaga, apaga la tele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 Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero En el comedor del barrio primera niña de fuera En el comedor del barrio primera niña de De ieri Recordar a todos, todos los artistas y de paso recordar a todos, todos los artistas que el derecho a la belleza es del pueblo. Unar.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 Van montados al Palacio del Márquez en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo. así El cangrejo alejo para Alejo y Río Iba María Evia y Pablo Milanés El cangrejo alejo que vio un espejo Se asustó al hallarse viejo tan viejo Que y quiso, quiso esconderse, esconderse detrás del mar Y, y sin, sin desmedirse se fue muy lejos Por los arenales a caminar, por los arenales a caminar, vamos a buscar al cangrejo anejo, nadie sabe dónde, dónde andará, vamos a buscarlo, vamos corriendo, que estará perdido en algún.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 vamos a buscar el cangrejo eco nadie sabe dónde dónde, dónde andar vamos a buscarlo vamos corriendo que estará perdido en algún lugar a tus cangrejitos cangrejo cuale has dejado tristes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 sabe dónde dónde andar vamos a buscarla, vamos corriendo quién será perdido en algún lugar vamos a buscar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 Eh, las hermanas y sobrinas de Mariano Popeye que está en el barco eh, está Isa y Vicky de Hijos La Plata escuchando juntas desde verazate y está um, Jimena desde desde el Gran Buenos Aires desde el oeste de Buenos Aires está Claudio eh,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 aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá y allí logrando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón Mover sus siete cabezas Con siete cuellos corbatas buscándote el corazón Te rodearán Las trujas del desencanto Que con su voz Pueden transformarte en piedra Te encontrarás Detrás de los escritorios Gigantes, lobos feroces Queriendote devorar tendrás que hacerlo de realidad veas que no aparecen las hadas y genios que arrellen todo y más mi superman y veas que el mundo no tan enojado. haciéndolo realidad, así detrás las cosas de siete lenguas de los demás que sueñan como tú sueñas de aquel país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de paz. pronto llegaré día que tú querrás salir a buscar que país de las maravillas que allíste para la cama te contaba tu aquel país de las maravillas, la maravillas Tens que hacerlo de realidad. No aparecen las alas, genios que arreguen todo, vivas más que su Y tú veas que el mundo no es tan brujado, es tan real como el amigo que está a tu lado, y junto a él, tomando te ve.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 Muzica de fantasia, se va da simplu în un via, cum Estás escuchando Por la Otra Oreja La Otra Orejita Gracias Lara por la presentación de esta Otra Orejita en contra de la comercialización del ni de Al Niño entonces pasamos la música que nos gusta a nosotros no la que nos venden y recibimos eh, muchos eh, mensajes Eh, reiteramos, eh, el, por el Facebook o por eh, en la otra oreja o en el correo de Gmail, otro gmail.com eh, Bueno, a Graciela, la abuela Graciela, le gusta muchísimo el programa, preciosísimo, dice. Eh, Mariano Popelle dice, Mariano Popelle. Dice jajaja. Ja. Bueno, no sé. Nora Cortinia nos invita a ver la otra, a escuchar la otra orejita, por ejemplo. Eh, está Claudia Salatino escuchando el programa Victoria desde Viedma. Eh, Juanele que escucha intermitentemente. Eh, saludos, Victoria. Eh, bueno, Jandro dice, ¡qué buen programa! Bueno, eh, para que se lo pase a, a la nieta, ¿no? Eh, Pedrito va a adorar esa canción de Calle 13 que no, no, no conocíamos, eh, que pasamos al principio, en segundo término, eh, o en tercer, en tercer término, eh, pasamos... Eh, bueno, no me acuerdo. Bueno, el de Calle 13 eh, vamos a portarnos mal, ¿no? y eh, bueno y empezábamos el programa con apagar la tele de eh, Fabio que eh, bueno sus hijos Simón Leo e Ivo eh, abrazos a ellos eh, ya nos volveremos a abrazar eh, bueno y y ahora Propuesto por mucha gente, mucha gente, entre ellos Pablo Cala de Colombia. Muchos propusieron de María Elena Walsh el reino del revés. No, el reino del revés no. no. Paco Ibáñez, Paco Ibáñez, también Paco Ibáñez. Sí, estamos, claro, Martín Cala era. Martín propuso de José solo el lobito bueno. Aquí está Paco Ibáñez, suavecito, eh. Hermoso tema para la otra orejita. hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los Corderos. Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los Corderos. Y había también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 La otra orejita Bueno, dice Pablo que la canción de cuna de Martín Cala desde Colombia eh, Gracias por el lobito bueno, dice Coti Que fue una de las que nos propuso Y con Elena también el, Si me quieres escribir la primera línea en Pandemia Eh, lo estamos disfrutando mientras ordenamos libros de antaño en Cuando la Lupe era Lupita. Uy, un mensaje de Lucía. Eh, el, lob, el lobito es feministamente incorrecto, pero me llena de mi propia infancia. Gracias por ella. Eh, eso dice Ángeles. Eh, bueno, y seguimos recibiendo los mensajes, pero vamos a la música, ¿sí? sí Vamos a un tema sugerido por Anita Careaga, una luchadora. Juntes. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Juntes hay que pintar, canticuentos. barcos lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. El dijo que los juguetes son veneno de mar. Vamos a vivir un tres, hay que jugar, Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Si un arcoíris, de color libertad. Te pido un bebé chiquito.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 Es mucho lo que está en juego No nos quieran separar el dijo que los juguetes Son de medio de na Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste rosa Pintemos un arco iris De color libertad Quien dijo que los juguetes Hombre de Si vamos a vivir juntos, juntos que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. La otla alejita Gracias Lucía, desde Cuba Vamos a escuchar ahora, después de saludar a, a varios, a Gabriel Cabreja que dice, metiste a María Elena, así se hace, buenísimo el carnavalito igualitario, le gusta el programa. Este, a Susan dice qué linda música hermosa de antes, yo la cantaba, el lobito bueno, gracias. Bueno, hay muchos, eh, muchos, muchos mensajes. Eh, Y vamos a escuchar, a, dedicándolo a Bruno, que cumple cuatro años. Ayúdame a mirar el dúo Karma, que es un dúo, bueno, sin instrumentos, con dos vasitos, con cuatro vasitos, dos cada uno. Hace esto, lo sugiere Pepi. arena toda tu inmensidad dejando huella ayúdame, ayúdame a mirar ayúdame a mirar de tierra dentro soy de las maderas no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan. ayúdame a mirar Ayúdame a mirar ...vamos a la canción de la vacuna... ...de María Llanowash... ...pero una subversión... ...muy... ...bueno... ...muy diferente... Canción ...yo soy Martín Cala de Colombia... ...y venía a decirles a todos los niños y niñas... ...qué felicidades... ...y espero que lo disfruten mucho más estos días... ...con su familia... ...y pienso que... ...este día... ...es para garantizar los derechos de los niños... En especial la educación y la salud. Había una vez un bru, un brujito que A Toda la población embrujaba sin promisión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? No, y saben lo que pasó. No. Todas las brujerías, el brujo. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, la vacuna, luna, luna, luna. Una vaca de gurubu, no podía decir ningún El brujito la embrujó, y la vaca se inundació. Pero entonces se revencó. Manejando el cuatro Y saben lo que pasó. No. Todas las brujerías del brujito de tulú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna luna lú. Se curaron. El Indio Bertis Desde Batán Nos propone Plegaria para un niño dormido Del Flaco Espineta La vamos a escuchar En una versión de una colombiana Marta Gómez Plegaria Para un niño dormido Quizás tenga Flores en su ombligo Y además En sus dedos que se vuelven paz Barcos de papel sin alta mar plegaría para el sueño del niño donde el mundo es un chocolate a donde va cristal se ríe el niño dormido quizás se sienta aburrido en esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará ndo felicidad destruyendo trabajo and inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrar plegaría para un niño dormido quizás tenga flores la Otra Orejita Los patitos de Perro de Puebla Estos poblanos Sugerido por Roxana Desde Puebla Todos los niños algún día creceremos Y no queremos ver Este país igual Control e justicia y desde donde estemos seguiremos siempre igual En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva Hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara Hasta la victoria siempre, por los niños, por la dignidad grito que me duele la cabeza la violencia e la imciencia no de destrozar este mundo en decadencia que debemos liberar este mundo en decadencia que debemos de salvar hasta la victoria siempre como dijo e llegue para hasta la victoria siempre con los niños por la dignidad. me grite, Lara. Ya, ya está. Pero bueno, nos quedan muchos temas, muchísimos temas, pero Lucas eh, dice que hay que irse. Y entonces prometemos, prometemos la otra orejita la próxima semana. ¿eh? Otra, otra orejita se viene. ¿eh? Y saludamos a todos los oyentes, incluso a Celeste, de parte de Ángeles... Este, que propone para Julieta un tema que la pasaremos la semana que viene. ¿eh? Y ahora, para Pablo Cala, que está esperando la versión de Hasta Siempre. Bueno, eh, una versión muy particular, nunca grabada antes. Inédito, inédito, inédito. Y esperamos que nos pasen versiones de chicos. Y ahora, directamente desde Cuba... Eh, Lucía, pero antes nos saludamos, ¿sí? Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Se queda la transparencia. Con tu terrible presencia. Tu mandante lerevala. La otra oreja.